En la katana es eh, nació para matar como eh, perfecto japonés sí, eh, De claro, serio, todo el mundo sabe que era japonés bueno, vamos a hablar del general eh, Yamasita y de, de ese tesoro que, que posiblemente acumuló, no es de extrañar era un tipo de estos raros ¿verdad? Si sí. hueles, excéntrico, excéntrico sí, y, y claro pues estos se eh, tenían en la costumbre de acumular tesoros, rapiñarlos mejor dicho y, y claro, lo que pasa con Yamashita es que no se encontró nada Ahí está, sí, fíjate que siempre se ha pensado que era una leyenda urbana lo del tesoro o el oro de Yamashita, ¿no?, porque se han hecho incluso hasta películas del que se empezó a denominar con el apodo del tigre de Malasia, o sea, que fíjate cómo debía ser este individuo, ¿no?, Tomoyuki Yamashita.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 empiezan a, bueno, por lo que ocurre con estos casos, ¿no?, surgir rumores, empezarán a surgir rumores de que realmente sí que encontró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 En Birmania, en Malasia, en las Indias, en lo que es Indonesia y en las propias Filipinas. O sea, ocho años de, de rapiña. Claro, de verdadera rapiña. Eh, uh -huh. Se sabe por lo por lo que comenta, Bueno, y luego veremos qué pistas se que conducen de una manera muy directa al tesoro. Que aparte de lingotes de oro y de plata había obras de arte, piedras preciosas, antigüedades chinas, sedas, decir, las cosas más.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 Madrid Filipinas. Ah bueno. Ah. <risa> en, un, en una, po una <risa> población <risa> pequeñita que se llamaba los Baños que hombre, había sido el, una antigua guarnición española. En el 46 la cosa no estaba muy bien en Madrid precisamente. <risa> no, bueno. Sí sí la ciudad más próxima a Madrid se la arcaron a las prisiones de Madrid. En Madrid Filipinas. Sí en, Madrid -Filipinas. Filipinas. en un árbol de mango. Sí sí. En un, en un árbol, árbol de, de mango. Así ah, ah, sí. esos tú, detalles. Vos, me... Él se rinde en Campionjai y, eh, y bueno una de las pistas que apunta al tesoro es precisamente ...a la rendición... Cuando se cumplieron los 60 años de la rendición de, de Japón, el Philippine Daily Inquirer, un periódico de, de Manila, hizo una investigación muy seria sobre qué había de verdad en, en una cosa que, bueno, en Filipinas formaba parte no solo de las leyendas urbanas, sino de un auténtico mito y leyenda popular ya real, puesto que cualquiera que quiera puede intentar comprar, si quiere, mapas reales del tesoro de llamasita en Internet, se venden muchos. Sí. Y lo cierto es que, al ser una leyenda tan popular, volvieron a hacer una especie de investigación más seria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 de manera que si eso lo unimos, la inestabilidad en que entraron la mayor parte de los países del este de Asia al acabar la guerra mundial, China entra en guerra civil, es decir, mm. Indonesia, eh, Indonesia bueno, in, eh, en guerra de sí, independencia China retoma la guerra claro de guerra. vuelve a la guerra civil, es. Indonesia entra en un conflicto con los holandeses, Vietnam con los franceses Birmania y Malasia con las guerrillas comunistas es decir, con los el desmoronamiento general que existe el orden establecido hizo que no se pudiera saber con exactitud eh, igual que ha ocurrido por ejemplo con las famosas obras de arte perdidas o apropiadas por los nazis en Europa, e incluso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 aviones que partían de Filipinas podían haber alcanzado a Japón perfectamente con lo cual es posible que una parte al menos sustancial, de tesoro acabara en Japón bueno, pues vamos a ver después de lo de, lo, de Leite, después de la batalla del Golfo de Leite, la verdad que aquello fue una, un auténtico pase militar para los norteamericanos, pero aún así tenemos aquí un, un tesoro, un presunto tesoro Jesús, en el que hay eh, miles y miles de, de elementos, de, de piezas, de un, un, mil, millones de, de sí, de mil dólares. millones de dólares en oro ¿eh? Y eso ya. Eso es difícil en camuflarlo ¿no? es muy difícil camuflar, de hecho eh, hay Y toda una conjura. Esto sí que es una conspiración hecha y derecha. En gran parte sabemos algo por un libro que se publicó no hace demasiado tiempo, por Peggy y Sterling Sigrave, sus hermanos. Evidentemente, ya Masita no habló, ¿no? No, no habló. ¿eh? Lo malo es que cuando le... Bueno, ¿quién dice que sí? Luego veremos que... <risa> bueno, <risa> sí, obviamente pero, sí, pero bueno, Hay pues, una conspiración por pues, ahí muy buena. Cuando le ahorcan, es, eh, se ahorca parte de, de un personaje sanguinario, ¿no? Que solo ya en la masacre de Manila, pues antes de de rendirse pues eh, mueren, cosa más absurda lo de manera mueren de... claro mueren más de cien mil civiles sí, sí, que sí, se sí. podían haber evitado esas muertes bueno sí. pues mueren por culpa de este personaje de llamasita entonces es verdad que cuando le arrancan, él nunca cuenta nada él no dice nada de hecho se comenta que cuando él va enterrando los distintos tesoros en distintas partes de Filipinas se encarga luego de ejecutar a los prisioneros que antes habían hecho las labores no de excavaciones ¿eh? no quería Y hubiera ningún tipo de, de testigos incluso los oficiales que mandaban a esos esclavos son los que luego se convierten en kamikazes y, y uh -huh. se lanzan contra los aviones norteamericanos es decir uh -huh. que también ellos se, se inmolan para que uh -huh. no se sepa nunca el origen de, del tesoro qué diferencia cómo entregamos los españoles Manila en 1898 y, sí. cómo, y cómo lo entregamos cómo lo entrega este hombre sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. nosotros nos costó exactamente lo mismo por comparación 14 muertos 14 muertos sí. 14 americanos y 47 españoles sí. claro, y este pues... tío dejó matar a 100.000 mil personas en un combate solo o sea, salvaje sí no cuenta en Japón? claro no los demás obligados. no que fue una auténtica masacre de hecho la llaman así la masacre de Manila no es que combatieron con los civiles dentro de las casas se veía igual o se les dejaron que los mataran ardió eh, ardió realmente... la casa, igual. Sí. Sí. entonces bueno pues el hecho es que llegaba hasta ese extremo no lo va escondiendo por todos los sitios y bueno ¿y qué ocurre a partir de para de ser que MacArthur que además le tenía una cierta manía no unos dicen las malas lenguas que realmente porque era mejor estratega que él y entonces bueno que pues de alguna forma se la tenía jurada intentó buscar por todos los medios este tesoro lo que sí sabemos de esta conspiración que ya digo que es digna de una película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 recogiendo poco a poco esa parte del tesoro y gracias al testimonio pues de uno de los confundentes, uno del que realmente sabía dónde estaba el tesoro de llamasita que era Severino García Santa Romana eh, Santi para los amigos Santi el nombre de guerra no pues él como el nombre va... indica de Cáceres no era sí no, <risa> era, sí, no claro con este nombre evidentemente parece que español no pero bueno era filipino, filipino pero es. sí con eh, con los conocimientos suficientes para saber dónde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 de Fernando Marcos y él también hace de las suyas y ahora comentamos o sea que el tesoro de Yamasita puede estar en cualquier cuenta corriente suiza ahora mismo eh, o lo que queda de, de él porque también vamos sí, a decir que son 60 millones sí. gastando ¿no? claro y luego parte pues de, en los zapatos a lo mejor de Imelda la acusación filipina más importante sobre todo después de la muerte de Marcos y del restablecimiento de la democracia en Filipinas fue que parte del, del dinero del tesoro de Yamasita sirvió para financiar por controlada en cierto modo por los norteamericanos pero sirvió para financiar a, a uno de sus hombres amigos en concreto al dictador claro. Ferdinand Marcos durante el tiempo larguísimo que duró su oprobio gobierno sobre las islas eh, si esta teoría es cierta y tiene muchos visos de serlo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 Eh, un Buda de oro sólido de tres pies de, de altura Que no está nada mal Y algunos elementos que van a entender Que aquí, aquí ya había, formaba parte De algún tesoro mucho mayor Un Buda de oro sólido de un pies, metro, claro Un metro de, pues de altura. altura Bueno, hizo el negocio de su vida, claro sí, sí, sí. Entonces, bueno, A veces es cierto que con una sola pieza ya haces ya el negocio toda tu vida Pues imagínate lo que podía haber sido aquello y Esto me lo funde y me lo dan anillos Sí, pero puede ser algo Puede ser realmente, realmente espectacular eh, Pero...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 Muy seguro, pero aún así la obsesión es de tal, de tal amplitud. Mm. Está todo el mundo tan convencido de que esto es un mito real que, claro, pues genera problemas como este. No, y lo que decía Jesús, que si se han, encima se han encontrado algunos emplazamientos, sí, sí, los claro sí. pues... de los de de tesoros, pues, Claro, o sea, eh, se supone 150 lugares distintos. 150, claro. Bueno. Y digo 150 porque, claro, siempre que hay una, un tesoro de esta envergadura, ¿no? Y fíjate que no es demasiado conocido, ¿no? Porque hay muchísima gente que no sabía, bueno, ni de la existencia de Amasita, ni por supuesto, de este tesoro. Mm y hay incluso novelas ya digo y hay películas recomiendo una novela que es el Cryptonomicon de Neil Stephenson muy conocida no y que en parte bueno digo pues un cacho novela gigantesca no casi mil páginas pero pero en parte está basada en el supuesto tesoro ...de llamasita que se encuentra y que sirve luego para financiar otro tipo de sociedades secretas, ¿no? Pero bueno, la de Neil Stephenson, que es un bestseller mm. auténtico... ...sirve también para poner en, en el, sobre mm. el tapete, ¿no? el asunto. Entonces, lo que te quiero comentar es porque alrededor de estas noticias... ...siempre surgen investigadores extraños eh, que dicen o aseguran... ...haber encontrado o tener por lo menos localizado este tesoro. Y cito un caso que es de un investigador valenciano...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 lógicamente, sin aportar ninguna prueba, te van bueno, pues eso, quieren asumir un poco la, la responsabilidad, con una buena financiación evidentemente sí. la responsabilidad del hallazgo de estos tesoros y que pasa el tiempo y por supuesto no lo encuentran, cito esto como ejemplo porque siempre que hay algún tesoro aparece alguno de estos personajes que, que dicen, es, es, efectivamente, que estar con la fórmula auténtica o sí. dicen estar con parte de la, de la verdad que lógicamente luego no se corresponde con la realidad de la furia de los descubridores, líbranos señor <risa> sí, <exactamente>, sí. <risa> bueno, pues eh, hemos, habido, hemos averiguado muchas cosas interesantes sobre esta sobre este misterio de, de la historia y además no no tan lejano el tesoro del general llamasita en las Filipinas y eso gracias a los espléndidos Jesús Callejo y Carlos Canales muy bien Jesús pues ponte este kimono ¿eh? ponte este kimono que te va a quedar muy muy mono muy mono, muy mono. Sí. Eh, toma esta esta cinta por el pelo donde sí. pone banzai sí. ¿eh? y, y para ti Carlos este lanza llamas eh, sí. ya sabéis pero apunta patrona